Sin perder la cita, estamos de 6 a 8 de la tarde en doble Radio. Esto es Golpe de Voz y, como siempre, hasta el momento, si no pasa nada, seguiremos al pie del cañón. n q u i e n os habla, Juan Sin Techo? Desde aquí, desde la Virgen del Camino, desde León, ofreciendo dos horas de buena música. Espero que no desconectéis y, y que estéis a gusto con nosotros con estas dos horas que tenemos por delante. Hoy hemos querido, querido comenzar con La Sombra del Gajo, una banda que nos presenta Cenizas y Revolcón, el primer adelanto de lo que será su nuevo disco titulado Donde lloran los poetas y en el cual colabora Cochi Romero, vocalista de Marea. Pues nada, no desconectéis porque tenemos buena música, muchas novedades aquí en Golpe de Voz. Y una de las novedades es Colectivo Suicida, que viene para presentar su disco. Volver en el Black Bourbon el sábado 12 de febrero y nos dejan, como no, este tema que da nombre al disco: Volver. Escuchando golpe de voz. Contacta con nosotros en golpedevoz.com. Pues、aquí teníamos el tema w i c k e d Milk que acabamos de escuchar, y es el adelanto del nuevo disco segundo para la banda m i c h a e l Campbell, uno de los guitarristas más famosos y conocidos del rock americano que formó parte de Tom Petrie. Y que bueno, ahora viene en solitario preparando、eh, este trabajo titulado Eternal Combustion y que va a salir. Con el sello BMG, y como bien decía antes, será el segundo disco de Michael Campbell. Y seguimos con otro clásico, en este caso con Kate Richard, y luego comento un poquitín esto, t a noticia, que la verdad los clásicos vuelven, qué ganas. La noticia de k a t h Richard es que nos lanza una caja súper de luz con la edición limitada de su aclamado segundo álbum en solitario, Mike Offender, el 18 de marzo del 2022 a través de BMG y que celebra su 30 aniversario y donde se van a incluir canciones inéditas de Winners Like of London 92, donde se grabó en la sala t o w n Country Club. Y la verdad, que si suena tan bien como el tema que acabamos de escuchar, va a ser un lujazo. Que va a ser, que sí suena así. Y nos vamos con más cosillas. King Sapo nos deja un nuevo trabajo, un nuevo videoclip. De momento, desorden. Y ahora hablamos un poquito más de la banda, que tienen ya una amplia gira de presentación de este nuevo trabajo. Y, y que hablaremos ahora un poco de él. Pues aquí teníamos el nuevo trabajo de King Sapo Desorden, y es un anticipo que nos dejan. El nuevo trabajo que se va a hacer llamar、eh, Seso en Marte. Y como dicen ellos, King Sapo es una banda de rock que actualiza el sonido potente entre los 70 y los 90. La verdad, que nos están dejando unos temas de lujo, y yo creo que este, hasta el momento, solo hemos escuchado este tema, Desorden. Pero es sorprendente que en poco tiempo la banda, como sabéis, vienen de otras, son músicos dedicados a la música y que vienen de otras bandas. Y poco a poco、eh, se están haciendo un hueco en el panorama musical, que yo creo que ya lo, ya lo tienen al 100%. Y con este último trabajo, yo creo que ya se va a definir como una banda consolidada al 100%, que va a dar mucho que hablar en sus directos. Y como digo, de momento no hemos escuchado más temas de seso en Marte, así que vamos a dejarlo ahí. Pero q u i n s a p o vinieron para quedarse, fue un proyecto nuevo y ahora ya está al 100% consolidado, como bien he comentado antes. Y continuamos, nos vamos ahora con 51 grados. Nos dejaban el último tema hasta el momento, publicado y en estudio con un videoclip bastante curioso en la piel. Y lo escuchamos ahora aquí, c o m o no, en golpe de voz. Es el tema que acabamos de escuchar de 51 grados, y es otro de los temas presentando lo que va a ser su nuevo trabajo. Y nos vamos con mesura. La banda nos presenta n ahora Frágil, es un tema, a lo vamos a decirlo, lento, a lo que no nos tienen acostumbrado la banda, y que va a dar nombre a esos EP que van a salir Frágil 1 y Frágil 2. Pero con Frágil nos lanzamos al vacío, como dicen ellos, ya que no queríamos que este tema quedara en el olvido. Pertenece a las canciones que no adquieren el estatus de single. Pues nada, lo nuevo de Mesura, aquí ahora mismo、eh, llamado Frágil. Pues mesura nos tiene acostumbrados a más caña, pero bueno, en este caso con Frágil nos ha dejado un buen tema, pero bueno, a veces sí que sube el tono. Y nos vamos ahora con Ciudad Jara, Ciudad Jara que presentan su nuevo trabajo titulado Cinema. Pues qué decir, que es un discazo y nos dejan el adelanto y el videoclip Cerezas y Azar. Que yo creo que ya consolida la banda también al 100%. Con fechas ya、eh, para la presentación, decir que están por mogollón de sitios, así que tenéis una oportunidad de tenerlos muy cerquita y si no, igual os tenéis que mover un poquito, pero muy cerca. Ciudad Jara, lo nuevo de, de la banda, ahora mismo aquí con este tema: cerezas y azar. m u な v a きな力を持っているのか、どんなに大きな力を持っているのか、どんなに大きな力を持ってい e のか、どんなに大きな力を e っているのか、どんなに大きな力を t o ているのか、どんなに e きな力を持ってい e のか、どんなに大きな力を持っているのか、どんなに大き e 力を持っているのか、どんなに大きな力を持っているの o どんな A Ciudad Jara nos vamos con los Pantoja, la banda que va a presentar su nuevo trabajo titulado Mentira.、Eh, nos llega desde la mano de Lady Stone Music, con quien van a editar、eh, este disco, y nos presentan un nuevo videoclip, el que escuchamos a continuación: Dispara. Pues、aquí teníamos al tema, perdón, a la banda valenciana、eh, Pun Ceylon que ha presentado este videoclip、eh, Mola el Rey junto a Juan Car y Xavi de b o y c o t Pues han hecho un tema muy campechano, muy divertido y que bueno, vamos a tener que escuchar muchas veces porque yo creo que va a ser no la canción del verano, pero podía serlo, ¿verdad? Pues... Lo dicho, Pun Silor nos presenta este n e videoclip y este tema para decirnos que próximamente su nuevo trabajo estará en la calle. Y nos vamos con otra banda que están presentando un nuevo EP. Os hablo, hablo de Alcayata. Nos p r e s e n t a un EP titulado La Plaga, donde podemos ver.、Eh, Unos cuantos nuevos temas de la banda, y en este caso vamos a escuchar el tema La Plaga, que da nombre a este EP de la banda Alcayata. Claro, es fácil abusar de la naturaleza, como siempre ha estado ahí. Y la tecnología es tan deslumbrante y nueva. Lo comprendemos, querido. ¿Qué comprendemos? Pues. Verás, pequeñajo, lo que ha pasado es que. pusieron a Papi al frente del mundo. y él no ha sabido cuidarlo bien. Tengo la impresión de que no te va a quedar ningún mundo en el que vivir. ni a tu hermano ni a tu hermana. Nos mudamos. Pues. no. no tenemos a dónde mudarnos. solo tenemos este mundo. ¿Y qué va a ser de nosotros? A tomar por culo. Pues aquí teníamos Alcayata con ese tema, la plaga, algo muy normal últimamente y que bueno que lo tenemos muy claro, o v e r d Un mensaje muy claro y que espero que sirva para algo. Nos vamos con lo nuevo de Darnoiser, la banda、eh, que, a, que da por título a su nuevo trabajo Humano. Nos hacen llegar、eh, este tema bajo el mismo nombre: Humano. Es un EP que costará de cinco temas, llenos de energía, vitalidad y que viene para dar mucha caña. La banda tiene muchas ganas de subir a los escenarios y este EP se publicará a lo largo del 2022. De momento nos dejan este anticipo y así podemos ver que han querido también contar con colaboraciones, en este caso con C. De Ramos, en este tema h u m a n o W Radio. Golpe de voz. Pues、aquí teníamos esa versión de Black Dog de los Led Zeppelin, en este caso por la cantante Beth Hart, artista nominada a los Grammys, y nos estrena esta versión del Led Zeppelin para ofrecernos ese tributo a Led Zeppelin que el 25 de febrero、eh, va a ser、eh, publicado a través de Provogue Mascot. Y que va a ser, bueno,、eh, con mucho cariño, un tributo hecho desde el corazón. Una、eh, cantante que lleva tiempo、eh, siendo fan de Led Zeppelin y Black Sabbath. Pues nada, nos vamos con más cosillas y en este caso vamos con Eric Galez, que llama al público a despertarse y levantarse contra el racismo con un poderoso vídeo que se estrena hoy, Stop u p y que aparece dentro de ese nuevo trabajo de. Eric Gales titulado Crom y será nuevo álbum para para la carrera de, de este gran guitarrista. This is for anyone who has ever e l t discriminated against. We should all learn to coexist for the c o m m n good of t h human a You understand my dilemma. I'm a man, the same as you. I b r o k the same lines, suffered all the wounds, 45 years of putting up with. Don't know, and I ain't got a clue. But somebody's got t a stand up, wake up, rise up, stand up to you. I just want to start with my situation. I've been seeing. I'm here to tell you, they got it all wrong. People try to treat me like I don't belong. Peace. Pues un tema muy directo, Eric Gales, el que nos acaba de dejar, y bueno, tema muy directo contra el racismo, ¿qué vamos a hacer? Y seguimos, g e d o n está presentando su último trabajo titulado、eh, g e n e s i s editado con el s e ñ o On Fire Record, y decir que ahora nos dejan una nueva, nueva entrega, una colaboración de Carmen Sina. Y en este caso es el tema fuego, que, como bien digo, está incluido en su último trabajo, g é n e s i s Os dejo con esta banda potente Head On. Y seguimos con más novedades. Desde Suspira Record nos llega lo nuevo de Eternal s e i k o La banda que está preparando su nuevo trabajo nos deja un nuevo videoclip eh, titulado eh, The Living Dead. Una banda potente dentro del metal y que va a dar mucho que hablar con su nuevo trabajo. Y nos vamos ahora con una banda de Sevilla. Os hablo de la banda Urbe, que nos hacen llegar un nuevo adelanto de su nuevo trabajo. Una banda que comenzó en 1988, una banda de hard rock, y que se reúne la banda en 2007 para tocar varios conciertos y festivales. Y ahora mismo, bueno, y concentraciones de moto en Portugal,、eh, junto al desaparecido Jorge Cocker y Oris Mach. Y g r a b a n un álbum Mi Perdición en el 2008. Ahora en el 2020 se reúnen a, con varios músicos y vienen a presentar pues lo que va a ser、eh, de momento este tema y un álbum llamado Sin Rumbo también, que da nombre, vamos, tema que da nombre a este nuevo trabajo. De momento, aquí en Golpedo Voz y ahora, un adelanto de ese nuevo trabajo de Urbe、oh, eh, os hace llegar. Desde aquí, desde Sevilla hasta León, pues nada, un temazo de urbe. Sin darme cuenta, solo me metí. Noches, dinero, amor de posti, grito afligido. フェルタスはココノービーマステンビー Thank、you W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpe de voz.com. W Radio. Y nos vamos ahora con la banda bilbaína. Nerva Calavera, que pone imágenes a uno de los temas de su último trabajo publicado en el 2021, Espérame en el Coche, y el tema es en el punto de encuentro. Hay que decir que las imágenes están hechas en un auditorio en plena montaña, he tenido la oportunidad de estar por allí y suena aquello bestial. Pues, qué decir que el vídeo. Está muy bien, así que desde aquí, desde golpe de voz, os presentamos el videocli p en el punto de encuentro de Nebra Calavera y seguro que os va a gustar. Seguimos, seguimos y seguimos con más novedades aquí en Golpe de Voz. Y en este caso, nos vamos con la banda ahora Los Set. Afrontan una nueva etapa en castellano donde se han forjado una mayor personalidad en su marca. Y en septiembre del 2020 se pusieron bajo las órdenes de Al Escapa en Metropol Studios para dar forma a lo que es su nuevo trabajo, Mambo. p r i Merdis con e castellano de la banda y nos vienen con temas muy potentes, muy cargados,、eh, como el que vamos a escuchar a continuación: enemigos. a u t é Novedad t i c a n que tenemos en nuestras manos. Os hablo de 16 cuerdas. De las cenizas de Inoctus nace 16 cuerdas. Un nuevo proyecto gestado por el compositor y guitarrista Iván Pastor de la mítica banda Punk y acompañado también de componentes Juanma y Fortu, a los que se unen posteriormente Javier Soler, Mr. c h i f l i de Aveas Corpus y Reo Propaganda. Dan cuerpo a un disco de lujo, a un disco muy trabajado, titulado Perdido y que de momento nos dejaban un nuevo adelanto.、Eh, el adelanto se hace llamar Que se va y el disco se compone de 11 temas, pero de momento nos quedamos con este adelanto hasta el 18 de febrero que se pone a la venta el disco. Se entera, y a ver si hay un poco más de suerte, y el que se entera se indigna, y a ver si hay otro poco más de suerte, y el que se indigna hace algo, hace algo, hace algo, hace algo, hace algo, hace algo. Pues ahí teníamos a la banda de la bruja, hay motivos para que las palabras tiemblen. Fue el último disco de la banda editado en el 2019 y escuchábamos el tema Somos, y nos vamos como a falda, a Les Infieles, una. Una nueva, una nueva entrega de esta ya mítica banda conocida a nivel nacional e internacional. No solo han tocado aquí、eh, por, por el país, por nuestro país, pero han estado también fuera. también. Y la banda que querían hacer un pequeño parón,、eh, la pandemia les ha obligado y después decidieron meterse de lleno a sacar un nuevo trabajo. Trabajo que tenemos en nuestras manos: 11 temas, mismo estilo, misma. Política en sus letras y que decir que suenan así de bien, tanto he pensado. Yahu, y ahora, qué más da? Si ya es muy tarde, y es verdad. fin やぶ どうしたらいいの ダメだときに、あなたはに、あなたはての人ために、は全ての人あなたために、あなてのるの人生をてのはるのなの I'm g n a go get s e f o o も o、no no no. no、yo Aquí teníamos a Mafalda y ponemos punto y final a este lunes, un lunes completo. Yo creo que bastante completo a nivel de sonidos. Hemos metido de todo un poco y bueno, lo que intentamos todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio, con golpe de voz, con que hemos hablado e n Sin Techo, pues eso, hacer el programa más ameno y decir que hasta el momento lo estamos cumpliendo. Todo lo que nos llega lo pinchamos. Toda la información que nos llega la decimos. Y hacemos lo que podemos para que estéis a gusto con nosotros estas dos horas. Decir que el lunes que viene estaremos de nuevo. Y hoy ponemos punto y final con una banda que nos ofrece el sello g o r Una nueva banda, un grupo que ha grabado su último tema, b e l d u r a k en los estudios Music. Y os hablo de la banda Nayak n a i Una banda que viene para quedarse con componentes expertos. Y bueno, qué decir, que de momento escuchamos este tema y poco a poco iremos conociendo más detalles de esta nueva banda. Lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. ラグンバトラグンバトラグン b a スカツンイ n アレナラカスタエチガリアベルドラベルドラベルドラベルドラベルドラ a ルドラベルドラベルドラベルドラベル